Yo tampoco ni lo pensé me me, me probó chango varios eh, cantores para para ver si podían reemplazar a Hernán no le gustaron o no daban con el grupo en realidad uh -huh. hasta que uno de los huancaco franco lo dijo y la nena pero pues yo era muy jovencita y chango dijo no pero ella no quiere cantar, ella quiere ser médica. Y, este, bueno, al final me convenció Blackie Paloma Efron, uh -huh. la más grande productora que ha habido en la Argentina. Me llamó por teléfono ella, Santiago del Estero. Yo le dije que no, y me lo planteó como una cuestión de solidaridad con mis dos hermanos. Claro. Y ahí me mató. <risas> no pudiste decir claro. que no. No pude decir que no. Y, bueno, evidentemente tenía razón blacky porque una vez que subís al escenario te das cuenta de la magia ...que tiene el escenario y el público. Uh -huh. eh, y, Marian, y, Marian, ¿cuál fue el eh, cuál fue ese escenario que dijiste... ...bueno, che, eh, yo pensaba hacer médica... ...pero me parece que es esto, que, que va por este y lado? Cuando fui? yo te di al escenario, te, pas te pasaría vos lo mismo. Yo debuté el día de mi cumpleaños... ...que cumplía 19 años de mi generación... ...en Rosario, con los Huanca, en el Teatro del Círculo... ...uno de los teatros más lindos que hay en el país... ...y el otro número que había en el teatro... ...era tagualpa Chopanqui... ...la pavada de estreno... ...claro... ...fue una cosa como decir... que es esto, no? ...yo me acuerdo... ...yo no sabía que iba a estar Atahualpa... ...eh... ...y me acuerdo que iba rumbo al camarín... ...y de golpe escuché Bach en guitarra... Y dije ¿y eso? ...miro así a Atahualpa... ...que calentaba los dedos tocando Bach... ...y yo lo conocía desde chiquita... ...eh... ...fue... ...fue muy fuerte... ...muy muy fuerte... ...y después... La primer, tal vez lo que más me, me lo definió fue la primera gira que hice Larga, con los Huanca, que era una gira con los Chalcha, Horacio Guaraní, Ariel Ramírez, el ballet de Ariel Ramírez, Julio Barbosa, Jaime Torres, fue una gira muy larga hicimos por todo el litoral que fuimos en tren desde Buenos Aires hasta Posadas, después en ómnibus por todo el litoral, y ahí fue maravilloso, fue maravilloso contacto con el público del adentro de un ¿no? público tan tan maravilloso y que entendía, sobre todo en aquel momento, ahora lo entienden aquí también, pero que entendía el folclore desde un lugar que que no lo, no lo entendían en Buenos Aires todavía, ¿no? Estoy hablando del año 63, chicos. Así que, remonte, ustedes son muy jóvenes. Pero fue, fue maravillosa. Esa gira creo que fue la que me, me abrió los ojos definitivamente y dije, sí, este era mi camino, yo estaba confundida. Marían, ¿y ese salto de Los huanca a tu debut como solista? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te impulsó a, a arrancar como solista? Ariel Ramírez uh -huh. Ariel Ramírez Pero Mariana, no... además, pavada de... <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Digamos, eh, te entrenaste con Atahualpa Te acompañó Ramírez Bueno, ni que hablar no, de, de, de, de tu viejo que Pero seré... has tenido un acompañamiento por lo menos en, en tu camino musical Has tenido el, en, grandes privilegios Yo siempre digo eso, que soy una privilegiada, porque entré al conjunto más famoso de la Argentina en el momento de mayor éxito de ellos. Fue un desafío que lo gané porque fui muy bien aceptada. Debuté con Atahualpa Yupanqui, hice la gira con los que te dije recién. Y cuando yo dije, bueno, me parece que esto ya fue, no, no voy a cantar más por una serie de razones personales. Ariel Ramírez fue a casa, yo todavía vivía con mis padres. Fue a casa y llegó a las 10 de la mañana y se fue a las 6 de la tarde, 7, con el sí. Fue a convencerme de que fuera solista. Y me convenció y debuté con él en el Teatro Odeon, un teatro mítico acá en Buenos Aires, que lo tiraron abajo lamentablemente, en la calle Esmeralda y Corrientes. Y debuté ahí, fue fue muy fuerte, porque en ese mismo teatro había estado con los Huanca, cantando la misa criolla, así que de golpe estaba solita con un guitarrista y me faltaban los cuatro varones que tenía antes y todos los bombos, pero bueno, este, evidentemente era lo que tenía que hacer. Uh -huh. Claro, estamos charlando con Marían Farías Gómez, que el sábado a las 22 en Los Chisperos, eh, allí en San Telmo, pasaje San Lorenzo y Defensa, eh ellos van a estar van a estar presentes, pero bueno, nosotros viéndolo eh, tras tras la pantalla eh, junto en coproducción con, con los compañeros del espacio Mujica. En realidad va a ser en el sí. espacio Mujica, ¿eh? Ah, se transmite desde el espacio Mujica. Desde el Bien. espacio Mujica, sí, sí. Eh, también, con, en, también en también San Telmo. Con, con el auspicio de Los Chisperos, obvio. Uh -huh. Ese Mujica y Chisperos. En realidad la idea surge de Los Chisperos y eh Gabriel Mariotto es muy amigo de Gabriela, así que se unieron para, para hacerlo en el, en el escenario del, del Mujica porque reúne las condiciones para el protocolo que, que hay en los teatros. Ajá. El Mujica es un teatrito y entonces reúne el protocolo de la distancia y de todo ese tipo de jamarín y todo ese tipo de cosas. Entonces, en principio iba a ser los chisperos, pero no cubría el reglamento del protocolo bien Marian ¿te parece si escuchamos un poquito para ir a buscarte para ir adelantando para ir calentando motores para el sábado dale para ir buscando el público <risas>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 da de tu sombra para ir a buscarte solte la sbarra de mi esperanza y el potro de mi corazón salva el relámpago de tu sangre De la noche Yo estoy En la cruz De las vigilias Comiendo Un pedazo De tu sombra corazón salvaré al relámpago de tu sangre que me ja ¿Cómo, ¿cómo venís llevando este tiempo político tan tan extraño? justo esta semana que ha sido muy álgida pero la cuarentena ha tenido vaivenes políticos todo el gobierno eh, estoy muy enojada, sí, ¿no? muy, enojada sí. muy enojada no puedo creer tanta mentira, tanta hipocresía por parte de la oposición eh, hacer un planteo político ...en un momento tan difícil no solo para el país sino para el mundo... ...pero fundamentalmente para nuestro país... ...cuando el presidente está logrando de, eh, con mucha velocidad... ...está logrando solucionar los problemas financieros del país y económicos... ...solucionó el problema con los acreedores... ...está en muy buen diálogo con el Fondo Monetario... ...está ayudando al pueblo de las mil maneras posibles... Está planteando un montón de cosas, el gobernador Kicillof habló hasta hace poco que les iba a dar a, los, a la bonaerense lo que ellos estaban pidiendo en la medida de las posibilidades de los 36.000 millones de pesos que el gobierno nacional le da, y la oposición pinchando y pinchando porque lo que están queriendo es derrocar el gobierno. Uh -huh. Son hipócritas, no creen en la democracia, no aman al pueblo por más que lo digan. Lamento profundamente que el Partido Radical tenga personajes como negri o como ...o como, como llaman el de Mendoza... ...que no me sale el nombre... ...Cornejo... Uh -huh. eh, o, ...o que Pichetto esté... ...haciendo las cosas que esté haciendo... ...no lo no puedo creer... Eh, ...honestamente chicos... ...yo soy mucho más grande que ustedes... ...el lunes que viene cumplo 76 años... ...así que he vivido cosas muy duras... ...desde la persecución de mis padres... ...en el 55... ...hasta mi propio exilio... ...porque me tuve que ir del país... ...porque me dieron 72 horas para irme... ...si no quedaba detenida... Y no puedo creer que con lo que nos costó sacar el país adelante, recuperar la democracia, no puedo creer que la oposición esté haciendo lo que está haciendo. Sí. Realmente estoy enojadísima con la oposición y con parte de nuestro pueblo. Muy enojada. Sí, por eso te quería preguntar, Mariano, porque bueno, vos lo, lo sufriste, ¿no? Durante la dictadura te fueron a buscar a tu casa, te tuvieron tres días encerrada, después tuviste que irte, que exiliarte eh, por, un, por unos años y ahora cómo cómo lo ves todo esto te debe patear de una manera muy muy particular, porque digo bueno las declaraciones eh, de duald en su momento ahora lo que pasa con la policía hay una intención desestabilizadora muy obvia no mira yo no quiero ser objetiva Le, Leila no estos nombre sí quiero ser objetiva, no. No sé si... Du Yo creo que Dualde se expresó mal. Hay una cosa... Vos sabés cómo es el peronismo, centro-derecha e izquierda. Sí. Eh, Dualde es peronista de centro-derecha. de, de, de derecha. Sin duda alguna siempre lo fue. Pero es peronista. Yo creo que no supo expresarse. Creo que él quiso decir lo mismo que pensamos nosotros, que está tan jorobada la cosa que hay un camino muy abierto para que haya un golpe de Estado, que es lo que uh -huh. pretende la oposición. Uh -huh. este No la oposición toda, sino el pro o cambiemos, no sé cómo llamarlo, porque no creo que la izquierda quiera quiera un golpe de Estado, serían más perjudicados o tan perjudicados como Ahí. nosotros. este Me parece que se expresó mal Y los medios masivos de comunicación, que son enemigos, lo le dieron tanta manija, tanta manija, que quedó como que él decía, se viene un golpe de Estado. Quiero creer que es eso, porque no nos olvidemos que él, cuando recibió el país, lo recibió destruido y se lo entregó a Néstor bastante acomodado. Creo que es un tipo que no no quiere, quiero creer esto, uh -huh. que no quiere un golpe de Estado, porque sabe que eso no conduce a nada, que los golpes de Estado en nuestro país, lo, lo único que lo lo que lograron fue entregar nuestro país a, al gran dominador que es Estados Unidos. Yo creo que no, no sé, quiero creer eso. Claro. Lo que sí estoy segura es que se agarraron de eso para decir un peronista lo dijo y decir que nosotros, los que no somos de derecha, que somos peronistas, en mi caso de centro izquierda, este, Queremos no servimos para gobernar el país. Cuando el país nunca estuvo tan bien como los últimos, los años de Néstor y los años de, el, los años de Cristina y como empezó a andar bien ahora. Lo que pasa es que Alberto asumió en diciembre y en marzo tuvo que poner la cuarentena. Sí. ¿Qué país puede funcionar cómodamente con este problema tan grave de la pandemia? Uh -huh. Estoy muy enojada, chicos. De verdad, hoy Hoy a la mañana me hicieron una nota y, y dije lo mismo, ya no me importa, me, he sufrido tantas cosas que, que me hagan lo que quieran, no me importa, claro. pero, pero no, no puedo creerlo, no lo puedo creer, te sí, digo sí, la verdad. Si uno va viendo eh, las distintas cosas que pasan eh, en gobiernos distintos, eh, pero uno no deja de indignarse este, y, de, y de molestarle... Lo que está ocurriendo eh, Ni que hablar vos que la, la, las has pasado todas eh, eh, En tu trayectoria en, en tu vida Pero uno que no pasó tantas Que tiene una trayectoria más corta También ha visto cosas raras Pero eh, sigue Sin poder, no entender Pero sin poder comprender Cómo algunos sectores lo terminan apoyando También eh, Gente que, gente suelta que va a acompañar a la policía O que sale a quemar barbijo cosas la verdad muy muy muy bárbaras para, para este momento. Uh -huh. Por eso te digo, yo esta mañana y ayer, en un momento ayer no no me acuerdo a quién le dije, llega un momento en que voy a decir Yo le estoy cantando al pueblo a este pueblo le estoy cantando yo y yo teresa víctor jaime eh, león todos los que hemos lo que estamos lo que hemos hecho nuestra vida en función de nuestro pueblo nuestra vida artística digo no en función de nuestro pueblo y esto devuelve un cuarenta y pico por ciento de ese pueblo yo no lo puedo creer.